Me gané sin poner la mercadería. Siempre llego mil arriba cuando acaba el día. Ningún contador puede entender mi ideología. Yo hago cosas que mi rival nunca soñaría. Estoy pasado de anestesia y de categoría. He pasado tantas cosas que no contaría. Me he cruzado con el diablo y me dijo buen día. Porque le he mostrado versos que él no conocía. Tengo la c u atrás, r e n a a t lista pa' guerrear. La tengo en el tra, si la saco suena. Soy el profesor del rap internacional. Me cantan su mejor barra y se la hago borrar. Yo tengo la escuela de la gente t a n d o l e r a que salía a la s calle s p a buscarse la moneda aunque la poli siga afuera. La trampa en la ley coopera y yo aparezco de imprevisto mostrando cómo se juega, nega. n Y me llevé lleno el bolsón, le encontré el tapón dentro del sillón. Un cuarto de millón, me metí un golón. La camioneta esperándome en el galpón y yo corriendo festejando, gritando dale c a r t u ñ a aceleramos al punto p a r e p a r t i r Ya tocó multiplicar, ahora nos toca dividir. Un poquito para ti, otro poco para mí, otro poco p a la w e e d Lo que queda p a invertir porque yo pienso en los frutos. Sagrados de mi futuro, por eso en habla hispana no encontrás uno más duro. Yo no les creo, aunque llorando me miren y me digan, lo juro, porque no saben patear puertas ni saltar un muro. Yo conozco varios giles que se esconden como tú, compañeros del equipo que aparecen en YouTube, que hablan d o d e el día de calle nunca pisaron el j h g o Me lo fumo de un pipazo como r u k u c u para quebrarte de un barrazo y hacerte pedir perdón. No me hace falta gastar ni medio centímetro. Ya te me pondrás el moño cuando por el callejón bajes a llorar las t r a n z a s por medio cartón. todo lo ゲームは全員が悪いことだよ。 チン、ポケモンカスエルカポン、もちろんメロルレティン、アレストリアデティヒー、やレタリガンドエルフィン、エングバリオーエルニード、イ u テバモスアパティル、パッケブラフィディン、バラソーなエセルティフェディフェディフェディン、ノムハセファタガタム、メロセンティディフェンション、ヨーティメンポンドスエルモニョ、パンディオー、バケサー、ヨーラー、ラー、タンサー、ポンディオ、カラソー、シー、ニー、シー、シー、ガトー、ポンディオリガション。